martes 23 de febrero pues bien cuál de estos tres te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos el maestro de la ley contestó el que tuvo compasión de él jesús le dijo pues ve y haz tú lo mismo lucas 10 versículos 36 y 37 un maestro de la ley pregunta a jesús y quién es mi prójimo Jesús no responde, sino que le cuenta una historia, una parábola. De esta manera hará que el maestro de la ley encuentre su propia respuesta en ese relato. Jesús nos hace pensar, pero por sobre todo intenta ponernos en el lugar del otro de la otra. Desde ese sitio podemos darnos cuenta quién es nuestro prójimo. Y desde la compasión, sufrir con él, otro o con la otra, podemos volvernos juntos prójimos En este sentido creo que no es fácil volver los prójimos, pues eso implica poner nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro tiempo. Y en la vorágine que vivimos cotidianamente, ¿cuántas veces hacemos una pausa por alguien que necesita ayuda? En ocasiones hasta pensamos, a mí nadie me ayudó ni me ayuda nunca. El egoísmo y el individualismo son... Los que alimentan a esta sociedad y sistema social y económico. Solo soy yo. Es cuando podemos ponernos en el lugar del otro, de la otra, sufrir y caminar juntos. Que se nos hace posible romper nuestro esquema triunfalista y egoísta para pasar a ser comunidad. Ahí, en ese encuentro con el que se vuelve mi prójimo, también encuentro la presencia del resucitado. Su amor profundo nos impulsa a ir hacia él o la necesitada para que al volver lo hagamos sabiendo que en la compasión dejamos de ser solo individuos para ser comunidad. Una reflexión de Joel Nagel para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.